Buenos días amigos, bienvenidos a Control Z, Yamila, Betty, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, señor? Muy bien, ¿usted? Bien, todo en orden, todo ¿cómo andan? ¿Lindo fin de semana? Lindo fin de semana, arrancamos eh, en un lunes, sovi yo, lluvioso, lluvioso, gris, a decir, pero gris. <risa> ya estamos en, en otoño, y bueno, sí, y venía, se hace notar. venía amagando como todo el fin de semana que iba a llover, y se demoró bastante, pero creo que bueno, hasta madrugada, ¿no? Bueno, sí, es verdad. Hasta ayer las... ¿Qué hizo el fin de semana? Nada. ¿Nada de nada? Nada de nada. Ocio. Ocio absoluto. No eh, salí a cenar y todo, pero muy tranquilo. Pero muy tranquilo, ¿Vos? ¿Vos? Eh, yo me junté ¿Fiesta? con unos amigos. ¿Fiesta? No, para nada, no. yo ya estoy grande por esas cosas, señor. <risa> <¿Qué está? risa> no, pero fíjense que me junté comer con unos amigos que me invitaron a comer. ¿Sí? Y cuando llego a la casa, digo, ¿qué para comer? Ensalada, me dijeron. Y de comer, mm. dije, no, no, ensalada, pero... ¿Ensalada? No, no me puedes invitar a comer si me vas a ofrecer ensalada de comer. ¿Ensalada? ¿Te, ofre... ¿Te invitaron es? a comer ensalada? Una Esa cosa espantosa. No, no La verdad que, si me están escuchando, creo que sepan, nunca más voy a ir. <risa> nunca más. Llegó, llegó Ricardo Sámbetuan. Sí, señores. Buenos días. ¿Cómo estás, Ricky? Muy bien. ¿Llueve? En este momento no. Pero me, está feucho. Ricardo está haciendo todos unos movimientos para hablar al micrófono. Ahí va, no, ahí papá. va. Tira todo, tira todo. Yo dejé un poco de estrolijos ahí. Un piloto, un paraguas, pero acomoda Tira todo, tira todo. No Mucha igual? onda el pilotín del señor ¿Eh? Sebastián Catalano. ¿Eh? ¿En no igual para Sí, absolutamente. Todo. Sí, sí. 100% igual. Perfecto. Puede haber... Eh... Iba a decir eh, cerros de zapatillas, pero quizá no es la palabra, quizá es un poco más bajo, quizás es una sierra... Un mon, un una lomita Una lomita, ahí de, sí, sí, una sí, lomita sí. de burro de zapatillas Por suerte eh, Vivo con alguien que me reta de vez en cuando que me hace ordenar las cosas Está bien No, Entonces, me, no deja... me ordena, pero me hace ordenar. Bueno, yo, cuando yo no iba solo, cuando la. yo iba solo era era complicado. La toalla, <ríe> la toalla después de bañarse, se deja tirar en el piso. No, señor. En forma de animal muerto o usted la la cuelga No, yo en un tiempo la dejaba en forma de animal muerto, pero ahora ya no ya no ya no la la cuelgo de algún lugar. Perfecto. Pero casi lo único que hago, no. Usted es de cuando cambia, las cosas las deja ahí donde... Las cosas están donde tienen que estar. Yo soy o sea, muy budista, digamos, tengo un la, pensamiento muy... Practica la gran, la gran soledad, ¿no? La gran soledad, revoleo, revoleo. Revole yo. No, eso, eso es dejo, dejo caer. Claro. Dejo caer. Me desprendo, ver, ¿no? Cosas, es un tipo de desprendido. Es un tipo muy de desprendido cosas. de lo material. O sea, muy, muy budista, insisto. ¿no? Está muy bien. Las cosas son son así. Perfecto. Caen donde tienen que caer. Perfecto. Eh, cuando vivía solo era un problema. Me daba cuenta cada tanto que tenía un problema porque me faltaba, no tenía claro, no no, ropa, no ¿no? tenía ¿no? ropa y, y, y claro, desaparecían las cosas y generaban, generaban ciertos ciertas cuestiones de las cuales ahora ya desde hace un tiempo bastante largo estoy orden más ordenado, pero me cuesta, me cuesta. Eh, ¿Todo bien? bien Dejemos claro, de hablar de mí, por favor no, Y problema, hablemos de otra cosa sí. le, No le dije, no saludamos a nuestra operadora ¿Cómo lo va, que, sí. Nuestra operadora, Nati, que está que depende, bien depende Está como, igual que la semana pasada, sí, creo, más o de cómo, Depende sí. de cómo se lo acomoda, ¿no? Es un, se nota más o menos Pasa a ser Betty Page, ¿no? Como estaba recién tapando el, el De colorado, no sé qué es Sí, sí un, un, ¿Un de colorado Tiene como un mix, un morocho o rubio Un de colore Perfecto Mucho, mucho esa ¿Te acordás de cómo ¿no? se es que usaba la palabra degrade? ¿Degrade? Se sigue usando, la verdad. ¡No, señor! ¿Degrade? Eh, ¿No se sigue usando? <risa> yo creo que no. Mucho creo la, que sí. Se usa mucho la yo, chica yo con... Yo te degradé, por ejemplo. ¡No! deja de degradarme te lo pido por favor no, el plato un paro de apuntas ¿no? no a los que se va a tener esa ya otra casa ya, ya, no ha ganado a ganar pero la que la, la chica más tipo adolescente con punta loca sí no sí si sí, sí, ah, se ha jugado a todos y si pero hace un montón de cristina y más o menos que se ponía fucsia fácilmente y se ha ido a ver que la verdadera día de hoy en que tiene que ver si está más gordita pero que no hay que comentar en el momento en el área se hubo A ver. Eh, es así No dijo, sigue no. vigente, buenísima la música que está no, no, no, no sé si sigue cantando ¿vale? Pero el otro no día aclarar. la vi La vi y la vi bajar estaba bastante maciza Como diría el Puma Rodríguez bien. Bueno, en fin, en fin. ¿Qué ibas a, contar? ¿Ibas a contar? No, algo? iba a decir que leí un tweet que me hizo acordar al señor Ricardo Porque decía El Whatsapp es como el señor Barriga Siempre es maga con cobrar y se va con las manos vacías Muy bien Muy bueno Muy, bien, ¿eh? muy bueno muy bien. Muy bien. Vamos a aplaudirlo. El humor en Twitter es tremendo, ¿eh? sí, es, pero es sí. muy cierto. El es humor, cierto. hay gente muy esforzada continuamente en hacer chistes. Estamos hablando de estamos hablando del Twitter que sí. cumplió años. Twitter. Es sí, 7 años. Cumplió siete años de existencia. Mira, tú lo hace siete años, no existía. Eh, nosotros saludamos bastante ¿Qué hacía la gente antes de twittear. Vivía, Eso, pero vivía. Ese, ese comentario de gente joven sí, ¿no? sí, sí. De, de joven La palabra tiempo. que habitualmente se conoce La gente joven sí. que empieza con E Y termina con endeja sí. Pero qué que... No, no, yo no tuve Twitter después de mucho tiempo no, Ah bueno, de nosotros de hecho Le dedicamos todo un programa cuando esto Para no decir que iba a funcionar para Cuando esto no era un programa de radio Sino era un un podcast parece bueno, estoy hasta, qué cagada, eh, mira para estar tuiteando. <risa> Pero tenemos FG's un tanto record, ¿no? De... una vida, qué sé yo sí, y sí. bueno. Y... Bueno, qué sé yo, ah, no. a ver, si todo el mundo está en Twitter uno dice bueno. se va. <risa> Empieza y después si todos <risa> escriben, buah, escribir. Yo igual tengo, bueno, un... tengo mucho más Facebook que Twitter o catalán. Sea, y yo miro mucho twitter ¿eh? miro, sí. escribo poco pero miro mucho hoy por hoy como canal de información es muy útil para muchísimos es muy útil yo te, soy muy poco twitter muy de muy poco tuitear no tengo voy a fijar pero debo tra 100 100 tweets aquí In, incluido todos los retweets de arroba, control seca radio que es el, el tweet del de, twitter de este programa Sí señor Y que, eh, bueno, mucha cosa, ¿no? En este festejo de los 7 años de Twitter sí, se habló señor. mucho. Bueno, Twitter que ha, en, en un momento se ha convertido en una herramienta, como decía Ricky recién, de información, pero que superaba esta cosa de solo de información. Por ejemplo, recordamos la primavera árabe, todo lo que pasaba, toda la organización de las manifestaciones. No solamente la primavera árabe, sino, árabe, sino un montón de, sí, de cuestiones políticas que pasan sí, por, sí. Orga organizacionales, que pasan por... No, vamos, los indignados el tipo que tuiteó desde el avión que acababa de amerizar en fue frente como a Manhattan el, ese fue como una, como una bisagra, ¿no? Sí. La de Twitter. el tweet desde el espacio ahí se le empezó me parece, a dar a nivel informativo mucha más bola el día que sí. el tipo creo que del mismo avión, desde o de la avión. costa sí. no me acuerdo sí. donde ah, era, sí, era el río sí. Hudson sí. vio que había un avión eh, que el tipo este, que después se convierte en un héroe bueno, ¿sí? el piloto después que es... aterrizó el avión en el río y que esa famosa foto de la gente toda parada en el En las, en las dos salas del avión y, esperá, y hay otra más, que es la del tipo que tuiteó eh, En Afganistán Acaba de pasar un helicóptero medio raro ¿Qué onda? Y era el helicóptero que iba a boletear a Los Navy Seals, sí. que iban a, a boletear a Bin Laden A Bin Laden, exactamente Bueno, nada, aniversario ¿eh, ¿Cuántos usuarios tiene Twitter? Mil de usuarios sí. Mil millones de usuarios... Eh... No, mil millones... No, no, mil millones dije, dije como para sí. decir mucho... Pero, pero no hay mil, mil, con li, esas cifras porque son li, verdad... Claro, literalmente. literalmente... Facebook tiene mil millones, sí... Tiene mil millones... Bueno, no, acá hay una... ¿Sabes cuántos usuarios de telefonía móvil hay en China? ¿Cuántos? Un montón... Muchos... Sí, sí. pero no, son creo que 1300 millones, 1200 millones de líneas, ¿no? También... Casi lo mismo que chinos... Sí, y bueno, porque en, ¿En, en buena parte de Europa la penetración de de las líneas de telefonía móvil supera la cantidad de gente porque hay mucha gente que tiene más un teléfono. Bueno, acá tengo la cifra de Twitter, mira, tiene 200 millones de usuarios, mucho menos que, que Facebook, sí, obviamente. Sí. Y eh, que enviaron un promedio que enviaron a lo largo del 2012, un promedio de 170, 175 millones de tweets por día, promedio durante 2012, Yo creo que la red ganó mucho, eh, Twitter ganó mucho cuando dejó de ser la norma eh el raconto de lo cotidiano, digo, cuando la gente dejó de decir, bueno, ahora me estoy por ir a hacer sí, un sándwich. Sí. Uy, estoy... eso es, está todavía, pero está mucho más matizado con un montón de otras cosas, que es lo que para mí lo le dan un poco más de más de onda cuando, ¿no? Cuando se separó un poquito de eso tan Tan cotidiano, tan cotidiano, tan del bueno. O sea, hay mucha hay gente direct directamente que se dedica a, a generar sonar, información, sí, por ejemplo, sí. en Twitter, ah, perdón, sí, claro. gente que se dedica a hacer humor en Twitter, gente sí. que se dedica, a, hay como mucha como mucha beta y algunos lo hacen muy bien y, y ganan dinero, para muchos es un negocio. Están los tweets patrocinados, sí. te, te contamos acá que el año pasado llegó Twitter no directamente, pero sí por medio de algún de una agencia que los representa y que, eh, que comenzaban a vender publicidad y la verdad que ya te llegan a vos tweets eh patrocinados. A, sí. Patrocinados, empiezan a llegar cada vez con sí. más eh, están destacaditos, como que es una como que es un patrocinio, pero te aparece en el eh, en tu timeline, timeline. un tuit de no sé, una automotriz o una, una empresa más de o una cadena de consumo masivo avisándote de alguna Y aparecen apartados. Y sí. aparecen, aparecen. La verdad que que parece menos molesto de lo que uno podía suponer a priori, fue todo un debate cuál era el modelo de negocios de Twitter en su momento, si iban a poner avisos, si no iban a poner avisos, si lo ponían de qué manera, era todo un, todo un tema de discusión porque la gente también decía, "No, a mí no me van a llenar la pantalla Obvio. con publicidad, porque me voy rajando de acá", y ese era uno de los grandes de los grandes miedos que tenían los tipos porque habían recordamos que esto te hecho por por tres eh, tres jóvenes, digamos. Sí. El, el, el actor si sí es el, el el primero que que comenzó con esto, rápidamente se asoció con con otras con otros dos emprendedores en Estados Unidos y pusieron Eh, a rodar la plataforma esta pero sin saber muy bien de dónde iba a venir el dinero sí. en, al principio de hecho hasta hace mucho no lo sabía y probablemente esté todavía muy atado con, con alambre donde dónde va qué sé yo qué hacemos pero bueno eh, tenían que cuidar mucho este asunto de que la gente no se vaya corriendo de nada no, pero de aparte la, por eso plataforma. cada tanto si es un poco va ya no creo que ya es no, una es una ya es, es una plataforma, una es una plataforma inst instalada pero digamos tampoco por eh. Tampoco van a arriesgarse a que no... Eh, a que la gente... A perder, qué sé yo, 10% 15% de los usuarios por eh, por la publicidad Bueno, y también este estos días salió un, un estudio que dice Que te adivinen el sexo eh, De acuerdo a la forma que vos tuiteas Y otro un montón de información Claro, agarran un montón de tweets de un no montón de se, gente No se ríe así Ah, te dirá la el ríe, sexo, no el, no, el, no, el, no el tamaño No, nada, no, o sea, no, no, no, no, no ¿sí? ¿Es un sexo masculino sí. o femenino? De acuerdo a la forma a la forma de twitear, aparentemente hay un estilo para twitear sí. femenino y hay un estilo para tuitear masculino. Mire. Por ejemplo, <risa> los tipos twitean muchos más números que las chicas. O sea, si, ¿Ah? vos ves, si vos agarras no sé 100 tweets con mucho número, sí, probablemente sí. el 90% sean, sean de hombres varones. y no de mujeres. Okay. Las mujeres te alargan mucho las vocales. Sí. ¡Hey! Re re hola. Olis. Bueno. Nada, es, no, se con... no, no, bueno, pero de verdad no, es, pero lo decimos con mucho es un estudio que hizo la Universidad de Stanford en, no, en, no. en Estados Unidos Sobre 14.000 usuarios Y analizaron esto Y le sacaron la identificación Más allá que la cuenta puede ser Yamila Pero sí, puede, claro. puede haber un Roberto del otro lado En realidad eh, Por la forma en que tuitea en que tuitea a La gente Te permite saber si, si Si sos si sos hombre o si sos mujer Así Después eso, está todo el tema del negocio Detrás de Twitter no solamente para Twitter, sino para los que participan en Twitter. Por ejemplo, a ver. Eh, Justin Bieber, Lady Gaga, que son sí, que están claro, siempre en el top 5 de los de los de los gente con más seguidores, cada uno tiene más o menos entre 35 y 36 millones de seguidores. Entonces, no, barbaridad es, es una rutina. Claro. claro. Entonces, menos, un poco menos, ¿no? menos. Pero, pero menos. Eh, entonces si vos lo usas de, de de canal de comunicación, digamos... Como para un, Cualquier pavada para que promocionan ahí, llega a muchísima gente que además está directamente interesada en recibir esa información. Porque hay gente que dijo, yo la voy a seguir a Lady Gaga porque me interesa lo que tiene para decir. Entonces, ah, Lady, si Lady Gaga, Gaga dice, dice, me compró un monitor pirulo, por ejemplo. Digo, bueno, claro, hay, un es, que es sí, de la mesa. Sí. un PNT. Claro, hable, y lo hablamos el otro día, eh, Usain Bolt, que había tuiteado un... Eh, Sobre una automotriz Creo que coreana Que decía sí. Qué rápido Que, que este nuevo No sé más qué Más rápido que eso. Es <risa> más rápido Vuela como yo, Vuelo yo en la pista Ese tipo bueno, que lo ven por Millones de, de usuarios Es un billete Es un billete Hay gente que vive de esto Claro eh, Es una beta de publicidad Hay gente Sí Los números dicen que Se han llegado a pagar 100.000 dólares Por un tuit imagínate de nuevo pues le estás dirigiendo algo a muy de personas muy puntual muy dirigi sí, hay toda una hay todo un negocio también para la venta de seguidores hay gente que genera seguidores falsos y te los vende. vendes el volumen vos querés tener claro parecer más importante eh, te género no sé mil seguidores eso tiene un dinero y esos mil seguidores a veces te retwe todo obviamente bueno también había automático. pasado cuando charlie Sheen sacó el Twitter que empezaba justamente la nueva serie y aprovechó Creo que en un día tuvo un millón de seguidores sí. Una cosa así Y aprovechó también para promocionar eso Por ese día imaginate, imaginate la influencia que tiene Por ejemplo Lady Gaga diciendo Me gusta el helado pirulo sí. Imaginás, además que, te, que tiene Muchísima influencia dentro de sus seguidores No solamente alguien que dice Che, me compró un helado que más o menos está bueno Es casi una orden de sí, ir a comprar. Hasta no a comprar No te digo para todos Pero con que sea para no sé el 20% de sus usuarios Que digan, mirá lo que le gusta a Gaga Vamos a probarlo Es un, es es un, un, número, un es un, un mercado hay otro hay otro caso que es el de tweet change una compañía que usa twitter para buscar donaciones eh, para, para organizaciones eh, sin fines de lucro y demás que juntaron dinero para después de lo de haití el sí. del terremoto, sí, de, terremoto. De, de haití y que juntaron50 mil 940 no, mil programa eh, dólares En, en, en 2010 Solamente pidiéndole a la gente claro pero Muy rápido y solamente pidiéndole Algo tan sencillo como Si te parece, lo hacemos por acá la campaña Punto y te haga Y con eso eh, genera mucha y, mucha donación Bueno, feliz cumpleaños para Twitter Bien. Que los cumplan Va, muy feliz Vamos a escuchar un poco de música Y seguimos con más Control Z en instantes ¿Sabía que un iPod es un ave australiana y que Wi-Fi es un arte marcial? Escucha Control Z y llama a las cosas por su nombre. Volvimos a controlzradio.com.ar, ahí es nuestro blog. Me pueden escribir, pueden saludar, pueden felicitar, pueden ...consultar, lo que ustedes quieran y tenemos también una cuenta de twittermos twitter que es arroba, control z con la rota la letra z radio ahí nos se encuentran arroba, control z radio mientras vemos que la fit de so deudor de la fit eh, espero que no. bueno la FIP, eh, a, va, Aparentemente va a ser una una moratoria para así masiva no todos los que tengan obligaciones impositivas... previsionales o aduaneras que estén impagas en febrero pasado dan hasta 10 años para pagar dice el diario La Nación en su página Yo estoy casi web. seguro que tengo todo pago. Así que... Está pago, muchachos. Está todo pago, ¿eh? Está todo pago. Eh, podés eh, pagar. Sí. Otra cosa que dice el el diario La Nación, hay como un rumor de que van a aplicar la ley antiterrorista esa que fue, se votó hace un par de hace un año más o menos, un año y pico, que tanta controversia causó en sí. el, en el en, el, en el, la Cámara de de representantes argentinos para que liquiden los ojeros, liquiden la, la cosecha. Y ya están todos, putianos, ¿eh? la sociedad rural, eh, el amigo <risa> de Angeli que volvió de Angeli, ¿te acuerdas de Angeli? Sí. De Angeli eh famoso justamente en un hace 4 años o no más, 5 años, justamente para esta fecha, para la Semana Santa del 2008 pues esa famosa movilización que se hizo en Entre Ríos, ¿no? Que Lacano lo agarró de Ángel y lo llevó uh -huh. arrastrándolo qué sé yo. Así que eso pasó en la Semana Santa del, del 2008 en plena en plena en pleno conflicto eh, entre las autoridades de este país y algunas re, algunas eh, entidades que representan al campo, algunos sectores tal. Oyale. Bueno, sigue la vergoglomanía, ¿no? Eh, los gestos de ¿Vos vamos a cansar en un momento de los gestos del padre, del, del Santo Papel, Santo Padre, no. No, pero yo como te dije, vamos a tener, o sea, lo tenemos para lo vamos a cubrir los medios, lo van a seguir cubriendo porque da da y garpa y Te clau un gesto por día más o menos. Sí. Digo gesto, gesto, es. Sí, no es, no es un no, gesto op, físico, no, Pero sino un <risas> no es que te haga un, un primero un guiño y después un encogimiento. Se pero te pero para sino... se te para el final de la el Papa, ¿no? Se te sí. para al final de la, de la línea de de banquito. Yo mi, mi, sí, sí, mi sí, parte de sí. el, el, el, el ritual de la de la misa sí. no lo tengo muy claro, pero, sí, pero to al final, sí. ¿viste? Se, oh, se puso al final sí. sí. final, se puso gestos, sí. ¿no? Va, anillo, va la cruz, el, se lo va a ver un día tomando mate, poner sea, sea con el de la el de la señora presidenta, sea con cualquier otro, va a ser La nota del de Papa Matero El Papa Matero se encontró con Llamó eh, para cancelar la suscripción del diario El famoso diariero El que era, famoso diariero de, de Plaza de Mayo Al que le devolvía las, las, las, las gomitas las gom ¿Será verdad? Eh, no Vamos a contar a la gente el, porque, el que no lo sabe eh, sí, El diario sí. le tiraba el diario eh, Enrollado enrollado con una bandita Elástico. Elástica Y Bergoglio la juntaba a todos Y después a fin de mes iba y le devolvía no sé. Puede ser Yo lo no voy ser. a dudar pero Poco raro Eso dice el, ¿Puede el diariero Puede ser esa verdad Yo no voy, a, no voy a desconfiar De lo que dice el señor este El diariero ¿no? Y, Pero, y no ha salido el Papa A desmentirlo No ha salido ¿no? a desmentirlo Ni la, el, el vocero de la, del Vaticano Tampoco Tampoco eh, Bueno Se encontró con eh, El Papa Emérito El sábado Sí, sí. Que teníamos, Lucía una camperita Matelacé Blanca muy linda Sí, sí, sí, sí. Eh, Joseph había, Ratzinger. Sí, hay, había toda una discusión ahí y perdonen que nos vayamos un poquito del tema de la tecnología sobre si el Papa de Mérito como bien dice el señor Cesare Natarano, creo que estar, ese es el cargo formal sí, que le pusieron. debe estar vestido de blanco como el eh, Papa no. Claro. Es como la novia, ¿no? digamos, la que, la la que, está, la que está de blanco es la novia, no, no puede haber otra chica vestida blanco. A mí a mí, a mí me parece que por él el... un algo que se ponga de la campera de o sea, otro color. No sé, y lo otro es que no no ellos se saludan pero no no le traspasa nada. No es que no le pasan la banda de papa, bueno, ¿no? o el centro de papa. Hacia eh siglos y siglos que te lo ha Pero todo Entonces, esto está todo definido, chabón. Todo esto, sí, o sea, pero está, se sabe. O sea, hay papas hace ¿cuántos papas ha sí, habido? 250, pero no dos, nunca dos. En simultánea. Sí. No. hacía 600 años que no bueno, había dos papajones pues bueno, años eh. alguna algún ritual había. Está bien, pero bueno, igual estamos metiéndonos en en un terreno papal o sea, que no conocemos. Que no conocemos en, en, absoluto. en absoluto. Lo que estamos viendo es que hay todo un revuelo, sobre todo acá en Argentina, yo está, en los programas políticos de ayer y qué sé yo, hay como una intención o una intencionalidad de hacer que el papa eh, tenga alguna injerencia en la política local que yo creo es, que no la va a tener muy de, tentador, ninguna eh? no, tampoco, de ninguna manera. es muy tentador. Luego, eh, se lo preguntamos al papa. Jorge, además, digamos... No, pero no, no pasa. ¿verdad? No, claro que no pasa. No pasa digo... Aparte, no es que bueno, se acercan las elecciones y el Papa va a hablar no, o va claro. a recibir a los candidatos. Pero además no, no tiene pasa. ningún sentido. Bueno, pero yo digo que veo sí, y leo claro. que hay como cierta cosa, no tengo que poner al Papa como el líder de la oposición, pero a algunos les encantaría. Pero lo, eh, de nuevo, porque es muy tentado, es un tipo que es indiscutido. Que está por encima, está de, por de, encima de todo. Y de... entonces es, bueno, si me engancho el Papa, o sea, soy... No, algo seguro te suma Porque aparte cualquier cosita que haga o que no haga Tiene impacto y tiene una lectura que cualquiera sí, puede hacer O sea, si recibe, si no recibe, si dice, si no dice si eh, Cualquier gesto, cualquier guiño que pueda hacer Pueda tener una interpretación muy variada O un impacto muy variado a nivel local Otros dicen que el Papa es el Papa Ya está, olvidate de Bergoglio, de Francisco Hagan cola Está bien, podrá tener una preferencia Obviamente es argentino Pero eh, claro, es el no Papa va, de todo el mundo No se va a meter en temas de política interna ¿Qué opinará el, el Papa? ¿Qué opinará el Papa? francisco si ¿Sí? de la, la idea de bill y melinda gates ah. de eh, reinventar el preservativo y yo creo que no yo difícil creo que no. no no le baja le baja el pulgar resulta que ustedes saben eh, bill y melinda gates tienen la fundación que lleva su nombre donde ahí están poniendo una cantidad de dinero muchísimo, infernal mu muchísimas más de 10 mil millones de dólares ya y están... la, eh, el impulsa el proyecto de donar Eh, de donar la mitad de su fortuna Y trata de convencer junto a Warren Buffett Que es otro inversor Que, que tiene muchísima much, guita much, eh, A donar al menos la mitad de su fortuna o sea. Para eso hicieron un, un proyecto, una iniciativa Donde instan a tipos De mucho dinero a hacer lo mismo sí, Y van y le dicen, escuchame ¿Qué vas a hacer? no tanta plata que no te la gastar Dame la mitad Así vos, digamos, no no afectamos tu estilo de vida Ni tu capacidad para invertir En otras cosas, porque digamos, no... Entonces, ahorita no necesariamente está en un banco así, quieta. Pero vos me la das a mí. Yo tengo un montón de programas para combatir la malaria. La, digamos, uno de los más famosos... Es la el... malaria en cuanto a enfermedad, ¿no? Claro, Porque... la malaria... <risa> la, la malaria de Bill Gates... Hay una, hay la... una malaria. Hay ¿no? una malaria. Hay una ¿no? malaria. Hay una hay una malaria. Gates, sí. La malaria... O sea, hay eh, malaria que no se note. Este, el, el inodoro es otro de los, de los, este, de los, de los inventos. Que, que Bill Gates está tratando, no Bill Gates mismo, decir, wow, sí, sí, la, sí. la forma la, de, de, eh, de, de de diseñar sistemas sanitarios eh, que, que sean, sean mucho más fáciles más y más eficientes que no, el biodoro, por claro, el biodoro hoy por hoy, al menos los que, los que nosotros el, normalmente sabemos, nos cara. Dicen que están diciendo eso, bueno, eh, vos, vos tenés que hacer un biodoro da... en África, tenés que hacer un bañito una casita, tenés que llevar ladrillo, tenés que llevar cemento, tenés no, que llevar. además tenés que lograr una manera de que todo lo que va a por el inodoro se vaya de ahí claro, no contamine claro. y gastando y que no vuelva como dice Yamila y que el agua o lo que vos usas para llevarte todo eso no sea mucha agua porque hay lugar porque no hay donde hay agua. agua donde claro. no va entonces hay todo en iniciativa nosotros, los tipos sí. garpan un montón de proyectos van a decir bueno reinventame el inodoro bueno, a ver, que... hagamos un sistema sanitario que no gaste agua que no que, que sea eh, que el tratamiento de los residuos sea muy eficiente bueno y en eso gastan no gastan invierten sí. muchísimo dinero y la verdad que Eh, está, buenísimo. está buenísimo, lo hacen, bueno, de hecho Bill, Bill Gates se fue de Microsoft Digo, se fue, sigue siendo el principal accionista, ¿no? Pero se fue del día a día de Microsoft, renunció como eh, a la parte operativa Ya va hace varios años para dedicarse full time a, a, a, la, a, su, a la fundación con su mujer Exacto. Y están muy orientados a la parte del diseño de vacunas o sea, Hay todo un tema junto con los laboratorios, digamos Bill Gates, que se te acerque con la espalda de más de 10 mil millones de dólares para hacer una inversión para desarrollar un proyecto para lo que sea los laboratorios que son grandes monstruos y sabemos cómo se manejan o cómo se han manejado a, a lo largo de la historia y bueno el tipo se puede sentar de igual de igual a hablar con los grandes laboratorios sí, medicinales señor. del mundo y el tipo hay toda una, una cuestión de, de como decía enrique de la malaria del hb de un montón de, de un montón de enfermedades y que tienen que ver con prevención y con tratamiento de algunas de algunas enfermedades sobre todo en áfrica Eh, donde el tiene tiene un impacto altísimo lo que hacen sí. bueno y ahora están con los forros y ahora están con los forros y lo que quieren hacer es eh, digamos están poniendo 100.000 dólares para que alguien diseñe uno que sea tan tan bonito de usar que sea más atractivo aún que eh, tener sexo sin Usar un preservativo precisamente claro, que uno, para... Que, que sea una que sea un aditamento, pero que sea no, no un... Bueno, me lo pongo me porque... Si no... Uh, bueno, ¡Uy, me olvidé el coso! ¿Y ahora qué hago? Bueno, eso. Que sea sí. atractivo, placentero usarlo. Que sea un, uh, un condimento más dentro del, del juego sexual. Pero un condimento más positivo. Y, y están poniendo un montón de plata. A ver, sí. Sí, bueno, a ver, ¿qué le pones? Rueditas, cenicero... Algunos colorcitos ya tienen, pero alguna bolsillo, no sé, algo, ¿no? No te rías, no me solo con esto. ¿Qué, qué podría tener? Eh, no sé, pero lo, yo te digo que lo que podemos hacer es nos vamos una tanda, lo pensamos... Bueno, te, te digo una cosita eh, más. Sí. Eh, en la revista Forbes hicimos una nota muy interesante con la gente de Tulipán. Con los ah, creadores sí. de Tulipán, que Perfecto. es la tercera generación Sí señor fabricando Forbes. En Brando, perdóname, también salió una nota con... Digo, ya que nos me, metemos Con este una entrevista a este señor de apellido raro, que es el dueño de Tulipá. Ah, sí, mirá vos, sí. Dos, dos decimos, claro. estamos igual Bueno, sí. tercera generación de fabricantes de, de, de preservativos. Uh -huh. Y el tipo cuenta que en los 80 era muy difícil vender preservativos en los, super, en los, en los supermercados. O sea, venía a una cadena y decía, no, no puedo, no. no puedo, tan loco. Sí. Los quiosqueros lo querían mandar lo que sé yo. Sí. Bueno, y ahora se está repitiendo porque aparentemente hay una toda una gran línea de preservativos que vienen con una cosita que vibra, un cosito más parecido a un sex toy que, sí. que a un preservativo tradicional que ya están, se venden en los supermercados, no hay problema con los que quiosqueros te lo venden, eh, no hay no, no hay tabú ya casi con la venta de preservativos, sí. pero bueno, empieza a verlo con esta nueva ola de preservativos que tienen que ver con algún aditamento diferente. Entonces, como hay una nueva ola igual, pero ahora las cadenas de supermercados dicen «No, está bien, yo te vendo preservativos». Pero no me pongas este es, eh, coso que es, por ahí se prende solo y empieza a vivir en la, en la góndola. Claro. Y me tiembla todo el, el, el, el y hipermercado. Y me, me trae un problema. Hablando de todo eso, eh, hemos eh, hemos comentado acá, ya eh, hablamos el, el otro día con Marcelo Ruiz Camagor de Kikai Labs, que es una de las, una compañía argentina que hace impresoras 3D. sí En Inglaterra eh, hay un poquito de polémica porque eh, hay una empresa que está eh, difundiendo eh, los planos, los diseños para que vos te puedas imprimir en tu casa con la impresora 3d eh, juguetitos sexuales Ajá. entonces hay todo como una discusión de eh, eh, bueno no. puedes hacer puede, usted señora puede hacer su propio modelo o señor puede claro, lo un software de, de, de diseño tipo AutoCAD no de, de, sí. de, de esos y lo, lo transformas en esa cosa digital en un objeto de plástico goma cera o alum o una resina polimerizada La como usa una, una compañía argentina se llama 3D que hace sí. otro fabricante de, que no hace no hace juguetes sexuales o sí No no, Porque eso no está en la máquina, vos después en la, la ahí, imprimir lo que vos quiera. Imprimir, imprimir lo que quiera. Por ejemplo, un cenicero, un cenicero, un yoda, un vibrador, un, claro. un yoda o un vibrador claro. eh, de dimensiones Las que la que corresponda o sea. la que corresponda la que cada la que el usuario quiera. Sí. Bueno, salimos de esto rápidamente. Nos pedimos por favor a Lucita Natalia, le pongo un poco, que poco de música, un... una tanda sí. y volvemos en instantes. Porfa. Veimos en control z record en control z radio.com.ar para escuchar este programa los anteriores, hacer comentarios, ver los links a las notas que que hemos estado comentando a lo largo del programa, como por ejemplo... ¿Por ejemplo? Se empezó a vender en la Argentina el iPad Mini. Ah, me enteré. iPad Mini y todo Mini. Y estaremos el Samsung S3 Mini también. Y el Samsung S3 Mini. S3? Todo sí. Mini. Todo Mini. Todo Mini. ¿Qué pasó? Estamos... Nada. No. Estrategia de no, las consigo. marcas para sí. eh, eh. vender lo mismo un poquito más chico y más barato. Eh, sí, en el... Estrategia sí. para... Esperar que llegue el, el S4 Por ejemplo en el caso no, de Samsung No, yo creo que lo tenían el, lo, Yo creo que lo tenían este, Es parte de la, de la De la estrategia de la compañía Al menos en el caso de Samsung De ofrecer todo un abanico de productos En realidad en el caso de Apple también ¿Cuánto eh, vale el S3 Mini? Dos lucas luquita sí. bueno. ¿Vale la pena? No No, comparte el grande no, sí, no, o te compras el grande ¿Ya probaste el chiquito? Ahora, ahora probé el grande el No, grande el... es así El Samsung Galaxy S3 Mini Es muy parecido al Samsung Galaxy Advance Que se vende ahora mismito en la Argentina Vamos Que ver, sale ¿qué? una lucha y media La diferencia está en que tiene un giga de RAM es como el... y, digamos, y tiene un bar de pavadas que tiene el S3 normal Como esta cosa de que cuando vos lo dejas de mirar Se apaga la pantalla Pero para mí, para mí, para Pero mí, para no, mí No vale la pena o sea, 500 mangos No vale la pena No No, para mí no Bueno Y el iPad el, Esto no quita Perdóname Que no sea, un, no sea Que sea un mal equipo Al contrario Ah, Muy no, es una buena opción es un, Y, saber, y, y es obvio Que, que a alguna gente le va, que, le, va que, le, va que, le va a caer bien una que, Sí, por supuesto. Hay gente le encanta El S3 pues La verdad es que es medio Medio bodoque Es medio bodoque La verdad es que prefiero es Tener uno montón, más chico sé. Qué sé yo, Me mando mucho en la calle Lo llevo en el bolsillo Prefiero tener Las mismas prestaciones En un formato Más chiquito Y ahí sí, va señor. Y, sí, ahí sí. Va el, y ahí va el, el S3 el mundo, Mini sí. El iPad Mini Sale 4 lucitas sí. eh, Polémico el precio Cara. Como siempre Porque está más del doble que los Estados Unidos todos En los Estados Unidos está eh, 330 dólares O algo, un número muy similar 327 creo que era Y aún si vos haces el cálculo de Los dólares Más el 20% de recargo Más el 50% Bueno, es muy poco lo que, lo que pagarías De de, en, en la aduana porque sí. el exceso de franquicia son son 30 dólares, o sea que serían 15 dólares, pero bueno, si vos haces todo ese pago, tenés aún que, así que al claro, ¿no? es, un, es el pequeño detalle de estar en el extranjero, aún así es más barato que comprarlo acá, pero bueno acá, como siempre hemos dicho lo que tenés acá es garantía tenés financiación es, probablemente lo puedas comprar en cuotas y obviamente lo tenés acá mientras que de la otra manera si sí, es más barato pero tenés que viajar los Estados Unidos la La versión full Si, sí, 8 eh, lucas y media 8 lucas y media Si, sí. ¿no? tiene 64GB de RAM eh, Tiene 3G Sarf, Tiene Sarf WiFi parísimo, sí. está bien. Te saluda cuando te levantas a la mañana Si, sí, no, sí, te da un besito vez. de las buenas noches Si sí. Y en unos meses va a tener la competencia Que para muchos es la competencia directa De este año Que es el Samsung Galaxy Note De 8 pulgadas la, El iPad Mini es de 7,9 pulgadas El Galaxy Note es de 8 pulgadas Y es como la la, la Galaxy Note 10 que se vende ahora Pero de 8 pulgadas De 8 pulgadas, exacto, más chica, más chica. Y viene con el lapicito para, para dibujar en pantalla eh, Que es interesante, sobre todo para los que les gusta el tema de la ilustración y el dibujo Porque al igual que las mmm, históricas tabletas Wacom el, eh, La pantalla detecta el, el diversos grados de presión De hecho usa la misma tecnología de Wacom Samsung compró de hecho el 5% de Wacom Precisamente para tener para acceso a Esta tecnología, o sea que cuando vos Dibujas sobre, con el Lapicito especial, sobre la pantalla de vidrio Si vos apretas más El trazo se hace más grueso, si apretas menos El trazo se hace más fino Bueno, el fin de semana vi el documental de Sobre de Pirate Bay sí. ¿Lo viste? No bueno, se Away llama... from Keyboard, from keyboard ¿no? lejos, de, le, lejos del teclado es, sí. o sea, es una es una Terminología que usan eh, Que se usa... Se usa en el, internet. Se usa en internet en para el, decir que la... está... No, bueno, cuando nos vemos cara a cara, digamos. Claro, sí. No, o en sala de chat, cuando vos pones... Sí. Away from keywords, no estoy en este momento ahora. No estoy, bueno, eso lo usan también... Se... En la película lo usan también como decir... Bueno, el tipo dice... ...ellos dicen la vida real pasa en internet... O sea, ...y la vida no real pasa afuera... ...hay un momento, hay momento en, el, en el juicio... no ...en uno que le dicen... Dice eso? ...y lo dice la, con una naturalidad que es increíble... Claro, le, ...porque además es cierto, alguien le dice... ...bueno pero en la vida real que onda... ...y el tipo dice, no, no, pará. ...la vida real es la, adentro o sea, de internet... ...internet también es la vida real... ...bueno, te contamos rápido... ...Pirate Bay es un sitio... Sí. Eh, ...es un sitio donde de descarga de peer-to-peer... De -peer, ...o sea de descarga entre pares... ...te acordás, Napster empezó cuando fue... ...en el 2000 más o menos, más un poquito menos. antes como un sitio de intercambio de archivos, explotó realmente, sí. se usaba todo el mundo, vino la industria del cine y de la música y lo cerró. Sí. ¿Por qué? Porque tenían todos los archivos, para que vos te puedas bajar, centralizados en un servidor. Sí. Inventaron otra forma de transferir archivos entre usuarios, que se llamaba se llama Torrent, y eh, Pirate Bay se convirtió a lo largo de los años en el traqueador de torrents más grande del, del mundo, casi con el 50% del tráfico de torrent torrents. Eh, ¿Qué pasa por ellos? Claro, no no son, no tienen servidores donde tienen guardados los archivos, sino que son una especie de, no es exactamente un Google de archivos, pero, pero más o menos, o sea, es un lugar donde se listan torrents activos y vos puedes buscar, y obviamente, hay eh, esos tenés... torrents hay cosas muy lícitas, sí. cosas que la gente, digamos, comparte, que los, los dueños comparten, y cosas que son franca pitatería y que... Películas, series, música, sí. software, un montón Libros, de cosas. Que, bueno, esto ocasionó que a los tres fundadores de, de Pirate Bay, que son unos unos suecos, eh, mezcla de, de chicos de la computadora medio nerd y gente muy muy despierta a la hora de, de, de todas estas cosas y que están muy comprometidos con el tema de, de la libertad en internet y qué sé yo, y les hicieron un juicio... Que, va, que ya lleva un montón de años, que probablemente lleve que algunos tengan que cumplir alguna condena en la cárcel y pagar multas. Eh, y la peli, el documental lo que cuenta un poco es todo eso, con los personajes reales, van, los van filmando atrás a todos lados y te cuentan cómo es la historia de este sitio, cómo es el juicio, de qué los acusan, qué sé yo, y cada uno un poco también las contrariedades de los, de los propios tipos, ¿no? Hay uno de los pibes que es eh, eh, Gottfried, lo estoy leyendo porque son nombres bastante difíciles, ¿no? Gottfried Svartlom, sí. que es un pibe de chivita, así muy muy cara de, de, de lo que podía representar un hacker, si querés. Bueno, contuvo una postura política muy radical, que también tiene un problema muy serio con las drogas, que se fue a ir a Camboya, que lo detuvieron. Todo, todo, muestra un poco también las contradicciones. dentro de lo, Hay otro de los fundadores que lo acusan de, de, de tener una postura política de derecha bastante fuerte. El tipo dice que no, pero ahí, deja, ahí se entrevé que algo hay. Eh, y algún problemita con el alcohol también, todos chicos de menos de 30 años, ¿no? Eh, y bueno, y se cuenta toda la historia de, de, de Pirate Bay, del juicio, de lo que representa uh -huh. filosóficamente, digamos, este tema de la libertad en Internet, el tipo agarra, lo agarra al tipo de, al tipo de Sony Music, de... de, de De, en Suecia y le dice, "Usted no entiende nada", cambió todo. Y el tipo le dice, "No, bueno, sí, nos encuentran el intercambio de archivos, pero usted no entendieron nada, les pasó internet por encima, siguen con un modelo viejo, es muy interesante de ver porque te muestra esa ese choque de cultural entre la tecnología y un modelo de hacer negocios y de ganar dinero que para muchos es obsoleto uh -huh. para la industria del cine y para la industria de la música, ¿no? no. Y está todo el tema del derecho de autor y que los los eh, los artistas tienen que que protegerse y proteger sus sus derechos de autor y los chicos de televisión, bueno, te importa el derecho de autor o te importa la guita. Bueno, todo un tema de debate, que es un tema que está ahora en debate, que está que se, se discute todo el sí, tiempo señor. a nivel mundial, a nivel de las grandes corporaciones, uh -huh. las los grandes estudios de cine, las grandes discográficas, O sea, para ver un poco esta cosa que se que, que se discute, está bueno, está bueno ver este documental que además es gratuito, lo podés ver en YouTube. Después te ponemos el en el enlace en controlciotradio.com.ar. La gente de Pirate Bay, además, generó un, un partido político, el llamado Partido Pirata, que tiene, de hecho, un, al eh, menos... Funcionaban un... por separado. Sí, pero, no, pero se nació juntaron, un corto de un poco de... Se, claro. se juntaron porque el Partido Pirata tenía un data center muy grande para alojar los, los servicios, y cuando a Pirate Bay le dejaban casi sin opción de conexión a internet y dónde alojar... Eh, el servicio fue al, al Partido uh -huh. Pirata, que tiene inmunidad política, no puede cerrar el servidor del Partido Pirata, y ahí funcionó durante mucho tiempo. Ahora casi todo el sistema de Pirata está en la nube, sí. es muy difícil de, de voltear, digamos. Si voltean en algún lugar, empieza a funcionar en otro, es bastante está bastante diseminado y distribuido a lo uh -huh. largo de Internet. Y el partido este político, el Partido Pirata, tiene representación en, en la En, la en, la, la, el, en el Parlamento en el Europeo. Parlamento Europeo y de hecho también tiene su versión nacional, está el Partido Pirata Argentina. Sí. Eh, y todo eso surgió de estos pibes, ¿no? Digamos, no, no, es, no digo que ellos hayan venido a fundar el Partido Pirata en la Argentina, digo, ellos fueron de alguna manera los que los que promovieron, el, los que generaron esta, esta discusión. Y justamente... Para hablamos, poquito, y, ¿no? hablamos de, de, de YouTube. que y de hecho que generación. que, ¿sabes qué? día vi un videito muy interesante en YouTube que se llama ¿Realmente estás haciendo lo que te apasiona? Es un videito que también te vamos a agarrar un link después en contro.radio.com.ar y lo que hace es con un formato de videoclip te cuenta cómo es cómo son las nuevas generaciones, chicos de 18 años, Como enfrentan el trabajo. Y que y todo este todo este videito lo que te cuenta es vos tenés que hacer lo que quieras. Déjate de hinchar, no vayas a la no trabajes en corporaciones, haz lo que tengas ganas, querés crear, crea la plata, está Es un mensaje un poco raro, para mí a mí me vas un poco de ruido, me, me parece que es el sueño americano eh, vendido de otra forma, eh, con formato videojuego, de video, videoclip, de videogame y mucha música de fondo, pero me parece que en realidad lo que te están vendiendo es lo mismo, trabaja y hace grande eh, a, a países como Estados Unidos. Bueno, eh Para hablar de estos temas que tienen que ver con el trabajo y con y con las nuevas generaciones y sí, cómo señor. se enfrentan las nuevas generaciones al trabajo y cómo se enfrentan las distintas generaciones dentro del mismo trabajo, gente más grande, gente con gente joven y cómo conviven o cómo no conviven, estamos en comunicación eh, con Alejandro masco con alejandro Mascó, exactamente, ¿no? estaba leyendo el nombre del libro que es autor de Entre generaciones no te quedes afuera del futuro, para hablar de estos temas... Estamos en comunicación con Alejandro. Buen día, ¿cómo estás, Alejandro? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, por suerte. ¿Ustedes? Bien, todo sí. bien. ¿Te pido un favor? ¿Podés hablar un poquitito más fuerte? Sí, ahí me ahí mejor. Vale. escuchamos mejor. Ahí te escuchamos mejor. Perfecto, Perfecto. aplaude nuestra operadora. Sí, así así que que está pulgares para arriba. Bueno, Alejandro, eh, hablábamos recién de este video, no sé si lo viste, pero me imagino que estás al tanto de lo que estoy hablando. Hay hay un hay un choque generacional que se da en todos los aspectos y obviamente también en el mundo del trabajo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, hay, hay, hay muchísima información hoy en, en, en, la, en la web, como el vídeo que vos comentás. Y yo lo que te diría en, en relación a las generaciones, que es este gran cambio que hemos venido hablando durante los últimos años y entre generaciones es lo que intenta explicar, es lo primero que tenemos que hacer es poder pararnos en el lugar donde podamos corrernos de los paradigmas que venimos llevando internamente durante toda la vida y animarnos a entender que las generaciones son diferentes y esto no significa que tengan cosas negativas o positivas. Es distinto, simplemente, claro. Exactamente, es diferente. Entonces, esto nos permite poder buscar puntos de encuentro entre cada una de las tres generaciones que hoy conviven en el mundo de las organizaciones. Porque uno de los primeros temas, cuando él, se empezó a hablar de los temas de las generaciones hace unos años atrás, eh, era esto que vos decís, ¿no? bueno, la generación y que son todos aquellos jóvenes nacidos después del año 82 u 84, uh -huh. eh... Hasta más o menos hasta. Todavía no está cerrada la generación, pero se habla del año 95, 2000, porque ya después se habla de generación. Esa cita. es la generación Y. ¿Qué, ¿Qué característica tiene? Decime dos o tres la, características. Bueno, la, eh. generación, la generación es, Y es una generación que ha privilegiado de una manera mucho más importante todo lo que tiene que ver con eh, la vida por decirlo así, la calidad de vida, uh -huh. es una generación que pone en juego muchísimo más la creatividad y la adaptación a los cambios y ha, ha nacido bajo eh, un mundo de tecno, digamos, tecnológico. Se contrapone un poco con la, la generación anterior, que vendría a ser cuál, más o menos. La generación anterior es la generación X, que sí. es la generación puente, por llamarlo así, que uh -huh. son todos aquellos nacidos entre el año 63, 65 y 82 84. Acá tenés dos, acá tenés Dos, X. dos Acá claro. tenés 2X. Exactamente. Y dos. del otro lado de la del otro lado de la, de la del vidrio tenemos a dos Y sí. eh, femeninas, así que estamos todos. Estamos trabajando Estamos todos en okay, bueno, yo soy de la X también y bueno, es una una una generación que ha tenido que adaptarse a los cambios, o, o sea, no ha nacido en el mundo del internet, pero tuvo que incluir la internet en su vida, es una generación sí. con un alto nivel de, de tolerancia por lo que lleva su historia y que se ha a los cambios porque anteriormente la precede la generación de los baby boomers que son todos aquellos nacidos antes del año 63, 65, uh -huh. que eh, ha sido una generación totalmente distinta. Ahí había que trabajar y pero crear ¿no? Básicamente. Había que trabajar, vos entrabas a una organización y te quedabas toda tu vida en esa organización. Eh, y ese era un poco la filosofía de tener la camiseta para toda la vida entonces hoy cuando vos ves tres generaciones que conviven en un mismo espacio físico empieza eh, este gran tema de, bueno, ¿cómo hacemos para poder buscar los puntos de encuentro? Que para mí es el gran desafío, más que buscar los puntos de diferencia, que es lo primero que se hace. Eh, en el sentido de que eh, eh, la generación de los baby boomers no, no entienden lo que es la vida de la conectividad y cómo estar conectado, claro. que la vida cambió y uno es mucho más informado en el trabajo, los y son poco comprometidos y no quieren venir a trabajar porque quieren trabajar hasta el mediodía. Y en verdad cada una de las generaciones tiene cosas para aportar al desarrollo del negocio. Okay. Esta, esta es la realidad Entonces, lo que plantea un poco el libro Y lo que plantea, digamos, me parece que tiene que ser El planteo desde las organizaciones Es por entender cuáles son los puntos Que aportan de cada generación Para buscarlos, y eso es lo que suma Porque la realidad es que lo, lo diverso suma Creo que ese es el secreto de, de poder entender A las tres generaciones Bueno, venía entonces los baby boomers, los X, los Y Y ahora, ¿qué viene? La próxima generación es los Z, que bueno, que todavía no, no han ingresado... ¿Se pero, termina el, se termina el vocabulario? Claro, el, ¿qué, el, el ¿qué el hacemos ciudadano? con, con, con sí, sí, se, ya se empiezan a tirar los primeros nombres de cómo se va a llevar la próxima generación. Y empezamos de vuelta. Pero la generación Z es una generación súper interesante, porque es una generación que, no digamos, súper interesante, súper diferente, no conoce la vida sin la tecnología. Claro. Y después también es, me parece que también es un... Y, y esto es un poco lo que yo intento en este último tiempo, digamos, en el libro, también intentamos desde, desde la consultora de Oxford, es también eh, ver la la aplicabilidad de todos estos temas porque eh una cosa es vivir en en Estados Unidos, otra es vivir en un país de Europa, o un país de Asia, otra es vivir en en México, vivir en Argentina, vivir en Buenos Aires o vivir en Ushuaia o vivir en Jujuy o vivir en Formosa o vivir en Mendoza. Claro, no es lo No lo mismo, porque digamos, la, la, la, digamos la, el impacto que también tiene la tecnología y el alcance a la tecnología en los diferentes lugares del mundo o ciudades también es diferente, porque si no, a veces cuando uno lee un libro o lee información o ves un video en la web, te parece muy poco aplicable lo que estás viendo o leyendo a tu realidad de vida. Alejandro, pero hay, hay una cosa que tiene que ver con esta generación que tiene que digamos tienen un poco más de desapego con respecto a lo laboral. ¿Están como mucho más pendientes de, bueno, la calidad de vida, lo que hago? Si trabajo, trabajo realmente lo que me gusta, muy muy conectado, como vos decía pero muy también, muy libre a la hora de elegir, trabajo remoto, eh, freelance en muchos casos, si estoy dentro de un esquema más corporativo mm. o más relacionado con una empresa, ¿tiene que ser algo que me guste, si no, no lo hago? ¿Hay mucho de eso? A ver, lo que es una realidad es que, digamos, nosotros en los 90 decíamos... Eh, Bueno, trabajo, trabajo, trabajo y lo que toca hacer después es, después de las 6, de las 7, cuando me fuera del trabajo, uh -huh. es tener buena calidad de vida. Claro. O sea, eh por decirlo así, escindíamos lo que era la vida laboral con la vida eh, personal. Sí, después separabas trabajo, completamente. Después del trabajo es como que tenemos que vivir felices. Sí. Esta es una generación que nos ha empujado a todos a darnos cuenta que ese concepto ya no se aplica más. En verdad la vida es única. entonces. Nos, nos explique nos hace repensar lo que nosotros pensábamos, romper los paradigmas de darnos cuenta que en verdad lo que uno hace es lo que a uno lo tiene que hacer feliz que no digo que sea fácil eh, lo quiero aclarar pero eso significa que desde que trabajo vivo fuera del vivo fuera de la oficina haga lo que hagan mi vida entonces es una es una generación que empuja a repensar porque ellos lo piensan así decir a ver yo las horas que esté en la oficina las tengo que disfrutar Tengo que hacer algo que a mí me haga sentir bien. No es que tengo que trabajar para después ser feliz fuera de la oficina. Yo tengo que ser feliz con mi vida. Y mi vida, incluso la vida laboral. Entonces, con esta manera de pensar diferente, es sucede un poco lo que vos decís. Es una es una generación que imprime una manera de pensar mucho más fuerte en todo lo que significa es en el, en el día a día decir, a ver, lo que trabajo, lo hago con ganas. Si sí, no igual me parece que hay, como decías, diferentes realidades. No es lo mismo que esto lo diga un chico un chico de 18 años que vive en nueva york y que tiene un poder adquisitivo importante con alguien que vive de clase media en buenos aires con un chico eh, que, que, que de, de recursos mucho más bajos que puede ir en, en cualquier lugar de la argentina digamos sí, no, y, no es lo mismo y que no necesariamente no tiene mismo, acceso pero... perdóname sí. a un a un trabajo de oficina digo claro. no no todo el mundo puede trabajar en una oficina seguro pero lo que sí es importante es que en el común denominador de esta generación más allá del alcance de los recursos que tengas y los tiempos, esto llega, llega a todos lados, esto esta manera de pensar llega, aunque las herramientas tecnológicas, eh digamos, el acelera herramienta tecnológica de eh, ahí tarde más tiempo, mm. al final accedes. Y lo que es importante es que eh digamos, estés trabajando en el campo, estés trabajando en una oficina en Buenos Aires, estés trabajando en un supermercado en Mendoza, sí. etcétera, etcétera. La realidad es que es una generación que imprime una manera de pensar diferente en lo que tiene que ver con el disfrutar la vida porque cuando uno define las generaciones la x la y los baby boomers etcétera no lo define porque a alguien se le ocurrió en un momento escribir tiene que ver con con todo con todo el impacto en el desarrollo histórico económico de estas generaciones esta es una generación la y que podríamos hablar horas y horas, no pero te, para darte un ejemplo es una generación que si nosotros recordamos eh uno de los impactos que tiene es la la la caída de las torres gemelas sí si nosotros recordamos los que veamos lo podemos recordar el el once de septiembre de ese día y yo lo recuerdo muy bien porque salía una reunión y justo vi en un bar eh que estaba todo el mundo mirando la televisión y se veía. Lo, lo que estaba pasando, la primera impresión que nosotros teníamos ese día es ¿qué es esto? ¿una película? Claro, claro. entonces, es, nadie esperaba que las torres gemelas se cayeran entonces, esta generación, y por favor no quiero hablar nada más que de este ejemplo, y muchísimos ejemplos ha demostrado esta generación que suceden cosas en la vida que uno realmente no espera y ha sido una generación muy impactada por todo lo que es el terrorismo mundial claro. entonces, es una generación que de alguna manera, ni bien ni mal, diferente, vive mucho más el presente Entonces, como vive mucho más al presente, tiene una gana de disfrutar lo que hace, viva en eh, Jujuy, en Mendoza, en Ushuaia, en Córdoba, en Buenos Aires, donde viva, tiene más ganas de disfrutar. Y esto ha empujado a las otras generaciones a que te, tengan las ganas de poder disfrutar más. Si nosotros pensamos en los 90, y esto cuando yo doy una charla, siempre la gente en general dice que es cierto, en los 90 la persona se, iba, se quedaba en la oficina muchas veces hasta que se iba su jefe. Claro. Era como que culturalmente primero se tenía que ir el jefe y yo. Y yo siempre digo el mismo caso. Si el jefe estaba divorciado y se quedaba hasta las 10 de la noche, uno por el divorcio del jefe se quedaba se hasta las 15. Eso ya no pasa. Ya no pasa más. Claro, ya no pasa más. Porque esta generación dice, no, pará, eh, yo me encanta lo que hago o no me gusta lo que hago. Y van a buscar, como vos decís, hacer algo que le guste. Pero me gusta hacer otras cosas además de trabajar. Perfecto. Bueno, Alejandro, se nos termina el programa, así que te, te saludamos, te agradecemos por la charla y vamos a seguir hablando de este tema, de, de este choque generacional en el trabajo, fuera de él, en todos lados. Dale. Bueno, no. muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias era Alejandro Mascó, autor de Entre Generaciones, no te quedes afuera del futuro. Nos vamos, Ricky. Nos vamos. Señor bueno, se cumplieron eh, 37 años de, del último golpe del golpe de Estado, o actos ayer, conmemorando conmemorando esta fecha, y hoy también empieza la Pascua Judía, así que saludamos a todos sí, lo los amigos bien. de la comunidad judía, Haxamea para todos creo que se dice así, creo que lo dije bien bueno, hasta el lunes que viene, que es feriado, pero igual vamos a estar acá firmes, sí, por supuesto yo creo que es el teléfono, ¿Vos? bueno, ahí yo venés. probablemente sí. bueno, amigos, controlzradio.com.ar adiós, saludos, chau Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar